Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo. Eh, Gabriel, eh, hubo asamblea extraordinaria el sábado en el Cruz Martín, Había un punto importantísimo eh, para tratar. A ver, contale a la audiencia eh, qué fue lo que pasó en la asamblea. Bueno, nosotros el, el, el 3 de mayo firmamos eh, una mediación judicial. En la mediación judicial firmamos un acuerdo con el comprador de las tres hectáreas de nuestro predio, que viene eh, de arrastre. Esto es de hace varios años, como todos saben, nosotros encontramos varias irregularidades cuando nos hicimos cargo de la conducción del club y las denunciamos penalmente. Una de las irregularidades era la venta esa de, de tres hectáreas de nuestro prédio. Bueno, eh, eh, por intermedio de una mediación judicial, como decía, firmamos una, un acuerdo teniendo en cuenta que, que el club no está en condiciones de de afrontar un, un juicio de esas características y sabiendo que por ahí un juicio no le convenía a nadie porque sabemos que la resolución definitiva iba a ser de acá a muchos años. Y, y también haciéndonos responsables de, la parte que, de, de esta parte de la historia que nos toca y, y no queríamos poner en condicionar a futuras gestiones o, o por ahí poner en riesgo nuestro patrimonio si el resultado final del juicio no es el que nosotros esperamos. Bueno, teniendo en cuenta todas esas cosas, eh, con varias charlas con diferentes profesionales, no solamente los que nos patrocinan a nosotros, sino otros profesionales del medio, ex directivos, dirigentes de otras instituciones, inclusive para eh, conversar, a ver qué, qué opinaban de, de, de este tema concretamente, y bueno, eh, todos estábamos de acuerdo que una decisión de esta característica no la tenía que tomar la comisión directiva Eh, solamente, y menos encerrado entre cuatro paredes, así que bueno decidimos convocar una asamblea extraordinaria para eh, que se acerquen todos los socios y las socias de nuestra institución que quieran participar que, que hablen, que digan, que opinen que pregunten y, y sí, como vos decías Pablo el sábado fue la asamblea extraordinaria que convocamos y por amplia mayoría eh, los socios y las socias de nuestra institución decidieron aceptar la la propuesta de, de alguna forma de reparación económica. Eh, so eh, Abril, ¿cómo te va? Buen día. Juan Pablo Cabaza te saluda. Hubo un socio Hola, que, sí, que, que, se, que votó en contra, un, un solo caso, planteando sí. que bueno, la suma no le parecía eh, la, la necesaria, la oportuna. ¿Qué, qué, ¿Cuál sí. es la respuesta? Sí, bueno, primero que el socio que, que votó tiene la suficiente autoridad moral porque la verdad que es un colaborador incansable de nuestro club mm -hmm. eh, así que su opinión para nosotros es respetada lo que pasa es que, que es lo que decíamos al principio Juan Pablo el, el, el club hay una, hay una confusión acá eh, el club ya vendió las tierras ya están escrituradas ya están cobradas Eh, el, el comprador de, del señor Elorza, con, con el que hicimos el acuerdo, ya las pagó, independientemente del de, eh, monto que, que pagó. Eh, no hay muchos antecedentes de que se pueda caer de una escritura. La escritura, como decía, ya está realizada, ya la operación está finalizada. Nosotros teníamos dos alternativas. Eh, Ir por todo o por nada. Eh, el, el, como es el resultado final del conflicto judicial, no iba a ser un empate. Iba a ser o recuperábamos la tierra o nos teníamos que, la perdíamos definitivamente, no recibíamos compensación y encima nos íbamos a tener que hacer cargo o el club iba a tener que hacer cargo de los gastos claro. honorarios de, de, de, de todo eso. Sí, sí. Por eso es, eso no, es lo que más no hacía es una, ruido. ¿viste? Es una situación extraña, incluso que exista esto que vos acabas de llamar compensación, porque uno se pregunta, ¿qué está compensando el ORSA si efectivamente tiene la escritura? Bueno, cada cual tiene derecho a pensar el modo en que se gest gestó todo este, todo este negocio. Claro. Eh, sí. pero, eh, y también es muy difícil ponerle una cifra a esa compensación. ¿Cómo, cómo, se, por, ¿cómo se llegó claro. a esa cifra? No, no, esto fue producto de una negociación. Nosotros teníamos eh, una, un, un objetivo... Eh, de mínima y, y con eso arrancamos y la verdad que la, la estrategia judicial fue, fue acertada porque acá se destraba cuando nosotros presentamos la provisión de innovar claro. que es básicamente que como lo hemos explicado muchas veces básicamente es que no se puede tocar la tierra hasta que no se defina la cuestión de fondo claro. eh, el comprador también entendió que para su negocio inmobiliario que había hecho con nuestra institución también tenía que que ceder muchísimas cosas porque si no no iba a poder hacer su negocio inmobiliario hasta que no finalizara el conflicto. Claro. Y el conflicto eh a todas luces es un conflicto de de muchos años, de muchos años. Hay que hay que ser honestos, yo creo que que ambas partes cedieron cosas y y bueno, nosotros no Eh, nos pusimos firmes en, en, en esta negociación y fue el acuerdo que, que pudimos, pudimos alcanzar. Eh, Gabriel, eh, para que, para que, quedó claro en la asamblea, yo estuve ahí eh, escuchando la asamblea, eh, quedó en claro sí. que eh, los socios, el socio que cuestionó el acuerdo, eh, y, y ustedes lo explicaron muy bien, eh, no es que esto desestima la acción penal e incluso la posible acción civil contra las anteriores autoridades, para ver qué pasó realmente con esa venta. Claro, yo, yo, yo creo, eh, creo, estoy convencido, y lo he charlado, con, con el, en este caso puntual, con el socio que, que, que acabas de, de decir. Sí. Fíjate que después, cuando el, el otro punto que se pone en consideración lo actuado por la comisión directiva, salió por unanimidad y no, no hizo ningún planteo. Mm. O sea, es un socio que está muy enojado con la situación, como lo estamos enojados todos nosotros. Nosotros tenemos... Muchos enojos, tuvimos que dejarlo de lado, las broncas, y tuvimos que tratar de decidir lo mejor para nuestra institución. Eh, bueno, como decíamos, no lo queríamos decidir entre cuatro paredes, así que llamamos a Asamblea. Ah. Y es cierto, eh, no, el, el juicio penal va a seguir, va a seguir, será eh, por, eh, de, de hecho ya hay imputados en la causa. Sí, sí. Ya hay imputados en, en, en la causa. Así que eso, eso va, va, va a seguir, nosotros estamos muy conformes con la investigación judicial. Y, de, y, y también va, va a seguir la causa civil, porque acá no, no nos tenemos que olvidar, y hay otro detalle, de que no sabemos qué pasó con la plata que tendría que haber ingresado a nuestra institución. Claro. No hay registro de nada, no sabemos en qué se gastó, así que bueno, también vamos a iniciar. Eh, conjuntamente con, con, con la denuncia penal que ya está avanzando, que como decíamos, ya hay imputados, también vamos a hacer una demanda civil para recuperar el dinero que tendría que haber entrado a nuestra institución y no sabemos dónde fue a parar. Bien, Bien Gabriel, ha sido bastante claro eh, en los conceptos. Eh, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino muchísimas gracias por estos minutos. No, no no, no, no, como siempre, muchas gracias a usted porque... La verdad que nos han acompañado desde el primer día. Así que les agradezco que tengan muy buen día.